Flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura. Yo no he visto liar las estrellas, me persigue una perra amargura. Esos labios que un día ما para mi pena de muerte señorina feliz ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores no he podido olvidar tu cariño no me culpes te sigo queriendo tú te encuentras tan lejos de Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando